Hola, yo soy de Kunday desde hace más de 20 años y quiero contarles una historia que me contó un vecino, que aquí existe una leyenda llamada el moán y una vez hubo una fiesta en Kunday y tomaron muchísimas fotos y se miraban en algunas fotos que adelante del desfile aparecía el Moan y, y la gente pues sintió un poco de temor, pero no pasó a mayores. Eso es lo que sea y de Cunday una de las tantas historias que existen. Hasta luego.